Pedro Néstor Lastiri, buen día, ¿cómo estás? Néstor Pedro Lastiri, buenos días, mucho gusto. Y bueno,、eh, muy contento porque se está viendo una, gran, una muy buena asistencia de, de, público, y de público, de, de asistentes, de, de presentadores de trabajo, de, de todo lo que hace a la actividad del Congreso. Y bueno, y estamos esperando para la inauguración. Ahora viene el gobernador y va a participar el ministro del Interior, que a su vez es presidente del Consejo de Gobierno de Coirco. O sea que tiene, tiene algo para decir en el sentido de que ha hecho una propuesta nacional hace unos días, cuando viajó a Israel, de una mejor gestión de los recursos hídricos con mucha participación nacional y federal. Aparte de ese tema, ¿va a haber otro tema puntual en el Congreso para tratar? Sí, sí, sí, hay una serie de temas para tratar, pero el lema o, o, o el tema central es, es Cuenca s Hídrica s i n t e r c u r i c i o n a l e s y después va a haber dos talleres o dos, dos este, paneles en el que uno va a hablar de los aspectos jurídicos y otro va a hablar de los aspectos de la mirada de los organismos este, públicos, digamos, en la gestión de Cuenca. s Estos temas que le importan al gobierno, pero también le importan a la sociedad y son políticas de Estado, ¿vos crees que están en la agenda de, por ejemplo, la oposición, ya que estamos tan politizados? Porque no, no se lo escucha demasiado a la oposición hablar de estos temas. ¿Por qué te crees que pasa eso? n mira, yo, la percepción que yo tengo es que por ahí, este, en lo que anda bien, este, no quieren opinar. O, o, o dentro de todo, ellos opinan en todas las reuniones. O sea, no hay este. En este caso, grietas importantes. No sé si a lo mejor no, no, no se manifiestan públicamente, pero lo harán, supongo. Pero, ¿Puedo hablar del tema Mendoza? A ver si en algún momento Mendoza va a cumplir con el fallo, porque eso lo estamos hablando, lo hablamos, pero no se concreta. ¿Hay alguna información sobre eso? Mendoza tiene la, tendría que tener la voluntad de hacerlo porque es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lleva dos años de sancionado. Y otro tema es. Eh, que también es muy importante que la Corte lo haga cumplir, porque es un mandato que, que ya ha dictado y que, bueno, es, es para mí, por lo menos, un mal ejemplo este, que haya un fallo y no se cumpla. Néstor, muchas gracias. Un abrazo.